...al otro lado de la línea tenemos a Nur Hamad... ...que nos va a contar si está ahí, Nur... Hola... Hola. ...y en tres minutos nos vas a contar... ...de dónde viene el regalo, ¿verdad? Bueno, pues lo puedo intentar... ...pues venga, Oye, un, pasa? dos, tres, cuatro, vamos... ...un, dos, tres, cuatro... ...bueno, pues hay un montón de palabras relacionadas... ...con, con el regalo, ¿no?, y, y regalar y todo eso... ...que están emparentadas con el verbo dar, ¿no? Por ejemplo, la dádiva, ¿no?, de dativa... ...que es donativo en latín... Luego el don, que viene de un derivado de donare, que en latín significa, uy, que en latín significa dar, sí. y en inglés gift, no que es lo dado. Uh -huh. y, pero a mí la que me gusta es la de regalo, ¿Sí? que, que tiene una historia un poco más curiosa. Etimológicamente regalar significa halagar. ¿Halagar? Ajá. Uh -huh. Ah, qué bonito. Sí, regalarle, regalarnos la vista, ¿no? O sea, Por hay, ejemplo, hay sí, regalar o regalar... Regalar oh, los oídos, sí, lo había oído yo, más, pues está emparentado esto con una gala, ¿no?, con fiesta, sí. eh, y lo hemos tomado a través del francés, recalé, re o como se pronuncie, ahí Jaime me ayuda, ¿seguro? Sí, se regalé, eh, será. Más o menos. Seguro que es? te ayuda. <risa> seguro re, que... Re galé, se regalé en francés significa se divertirse, pero... Se Exactamente. Que ...es que viene de galé, que es divertirse también y festejar, ¿no? Entonces ahí... Ah. Gala, ¿no? Porque yo el creo que regalar temático. en francés es faire un cadeau, no, no creo que exista regalé... No, no, eh, pero el, como festejar y divertirse, sí. Ah, sí, sí, so, regalé es reflexivo y significa divertirse. Uh -huh. Claro, pues eso, pues de ahí viene lo de la, nuestra palabra, ¿no? Que etimológicamente es halagar. Entonces, lo que ha habido aquí, de, del antiguo halagar a, a lo que es hoy hacer un regalo... pues es un cambio semántico por restricción, ¿no? Se ha restringido un poquito una de las acepciones, que, o sea, una de las cosas que, que puede ser halagar a otra persona, que es darle un regalo. Y, y entonces, ahora en español lo que tenemos es regalar como darle un objeto a otra persona sin, sin ánimo de lucro, ¿no? Lo que llamaríamos la parte por el todo una metonimia es eso. Joder, Más o sé. menos. Claro que sí. Bueno, pues, pues venga, bien, seamos bien. metonímicos. Danos, danos una parte para el todo, porque vamos fatal de tiempo, Nur. Vale, eh, ¿cómo se decía antes regalo? Si ahora no, si antes no se utilizaba regalar. Eh, ¿Cómo que antes no se.? Sé do... Hombre, siempre se habrán hecho regalos. A Dan no, le se regalaría se... una rosa a ¿eh? Eva. Pero, sí, pero no se decía. ¿Cómo se decía regalar? Porque antes significaba halagar. Se decía toma. <risa> <risa> se decía toma. A hacer un presente. <risa> Doner, donar, ¿no? Hacer un presente. Ha sido Miguel, ¿no? Sí, ha sido yo. Por fin me he Premio para ti. Pues nada, hacer un presente que viene de. Presentar en el sentido de poner algo delante de alguien, ¿no? Y entonces de ahí, ¿no? demostrar o poner algo delante de alguien, a, a quien le estás regalando algo, pues de ahí cambia a, a ofrecerle el, el presente, el regalo. O sea que el rollo es que si se lo pones delante de alguien, se lo lleva, ¿no? Eh, se lo pones delante. Porque Efectivamente, se, él, se lo lleva. Se lo estás mostrando para que se lo lleve, sí, claro. sí, pero porque se lo das. Vale. Muy bien, pues oye. Vale. Sí que, sí que da de sí esto del de, de regalo. Niño. ¿Habéis visto? Hoy has arrasado, no? Nur. ¿He arrasado? Sí, sí, sí has arrasado y además en, en, en cinco minutos. Muy bien. He cumplido. Vamos, has arrasado. Muy bien, muy bien. Me alegra más que cumplir, nada, Nuriña. Pues oye, mil gracias. Nos gusta mucho saber más de palabras. Pues mil gracias a vosotros que me dejáis que os cuente un poquito cada jueves. <risa> no, bien. gracias a ti. No, no, por favor, pasiste. <risa> <No, párate>, pasiste, pasiste. <risa>